Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Iqtarabatis sa'atu wanshaqq al-Qamar Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. La hora final se acerca y la luna se ha dividido en dos, Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir I cuando los idólatras ven un milagro lo niegan y dicen Esto no es sino brujería pasajera Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir lo desmienten y siguen sus pasiones y todos los asuntos serán resueltos definitivamente el día del juicio final wa la qad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdaj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 Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur Alejate pues de ellos oh Muhammad y espera el dia en que sean convocados por el angel anunciador de la resurreccion para un asunto terrible la rendicion de cuentas khash'an absaruhum yakhrujunal min al ajdath ka annahum jaradum muntashir saldran de las tumbas con la mirada baja como si fueran langostas dispersandose con confusion muhtiqin <tose> ila adda'i yaqulu al kafiruna hadha yawmun 'asir se dirigirán apresuradamente hacia quien los convocó y quienes rechazaron la verdad dirán este va a ser un día difícil كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر Antes que ellos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 Estoy vencido. Ayúdame haciendo que triunfe la verdad. Fa fatahna abwaa as-samaa'i bimaa'in munhamir. Y abrimos las puertas del cielo con una lluvia torrencial.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 wahamalnahu ala zati alwahin wa dusur I transportamos a Noé en un arca construida con tablones y clavos. Tayari bi a'yunina jazaa'a alliman kana kufir. Que نافقوا بحنو nuestra mirada y protección como recompensa a quien había sido desmentido por su pueblo. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim mudhakkir Hicimos de su historia un motivo de reflexión. Hay quien recapacite sobre ella. Fa kayfa kana 'adhabi wa nudhur Y qué terrible fue mi castigo para quienes no tuvieron en cuenta mis advertencias. Wala qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudhakkir I ciertamente hemos facilitado la memorización y la comprensión del Corán para quienes reflexionan sobre él Hay quien aprenda de sus lecciones Kadhabbat 'adun fa kayfa kana 'adabi wa nudhur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 En un día hacía cós infinal. Tan ziu nna <risa> sak annahum a'jazun khulim mun qa'ir. Ese viento levantaba a los hombres como si fuesen troncos de palmeras arrancadas de cuajo. Fa kayfa kana 'azabi wa nuzur. ¿Y qué terrible fue mi castigo?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 El pueblo de Samud también rechazó las advertencias de su mensajero. El pueblo de Samud El pueblo de Samud también rechazó las advertencias de su mensajero.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 ainana bal huwa kadzabun ashir ¿Acaso iba a recibir él de entre todos nosotros la revelación? No. Más bien, es un mentiroso y un insolente. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul ashir Pronto sabrán quiénes son los mentirosos y los insolentes. En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 Wa <risa> nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shurbin muhtadar Informales que tendrán que compartir el agua con ella y que tendrán turnos establecidos para beber Fanadaw sahibahum fata'aqqa fa'aqr Mas llamaron a unos de los suyos para degollarla y este tomó una espada y la mató y que terrible fue mi castigo para quienes no tuvieron en cuenta mis advertencias y que terrible fue mi castigo Orsalna alayhim sayhatan wahidatan Fakanu kahashimil muhtadir Bastó con enviarles un solo grito del ángel Gabriel Y quedaron destruidos como si fueran forraje seco y pisoteado Walaqad yassarnal qurana lil zikri fahal min muddakir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 usalna alayhim haciban illa alalutin najjainahum bisahar y enviamos sobre ellos una tormenta de guijarros que los destruyó salvó a la familia de Lot pues lo salvamos al amanecer nirmatan min indina Cadálika najzīman shakar Por gracia nuestra Así es como recompensamos a quienes son agradecidos Walaqad antharuhum baqashatana fatamarubun nuzur Y ciertamente Lot los advirtió de nuestro castigo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 sufran mi castigo y mis amenazas. Walaqad sabbahuhum bukratan adhabun mustaqir. Y a primeras horas de la mañana se abatió sobre ellos un castigo incesante. Fadhūqu 'adhābi wa nudhur. Sufran, pues, mi castigo y mis amenazas.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 y las gentes del faraón recibieron las advertencias de Moisés y de Aarón. Kazdabu bi ayatina <risa> kullaha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Mas negaron todos nuestros milagros y pruebas. Y los castigamos con severidad. Con un castigo digno del poderoso y omnipotente. AKUFĀRUKUM KHAYRUM MIN ULĀIKUM AMLAKUM BARĀ'ATUN FIZ ZUBUR AKAZU KINAS NIYAGAN LA VERDAD DE ENTRE USTEDES O oh, HABITANTES DE LA MECA SON MEJORES QUE LOS QUE HEMOS MENCIONADO O AKAZU ALĀLA SE HA PROMETIDO EN LOS LIBROS REVELADOS que su castigo no los alcanzará. Am yaquluna nahnu jamī'un muntasir. O sea, dicen, somos un grupo numeroso e invencible. Say yuhzamul jam'u wayuwalun adbur. Pero serán derrotados y huirán.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 Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Realmente todo lo hemos creado en su justa medida según un decreto previo que consta en la tabla protegida. Wa ma amruna illa wahidatun kalmhin bil basar. Y si deseamos algo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 están registradas en la tabla protegida. Inna al-muttaqina fi jannatin wa nahar. En verdad, los piadosos estarán entre jardines y ríos. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. En un lugar honorable junto al Soberano Todopoderoso.